Muy bien Bueno, Pali, nosotros un poco recorriendo las calles de la ciudad, este, volviendo más o menos a la normalidad de, de, del trabajo diario de, de Radio Quermes después de un fin de semana de mucho cansancio, de mucho trabajo, pero también de muchas satisfacciones. Hasta hace un ratito, este, eh, nuestros compañeros también estuvieron haciendo los últimos, los últimos trabajos... ...para dejar acomodado todo el, el salón donde festejamos el Club Italiano el fin de semana... Nuestro, ...nuestra primera década ganada, como le decimos... ...así que este, ojalá que las personas que estén escuchando que hayan estado en la fiesta... ...la hayan pasado bien, se hayan ido este, con una sonrisa... ...y bueno, hay que, como dije ahí en una intervención el sábado... tenemos que pensar en los próximos 10 años. Tal cual. Que no es nada fácil, sí. sobre todo pensando en que va a haber cambios de gobiernos y demás. Sí, este, bueno, eh, pero un día a cada día, Mauro. Eh, así que vamos vamos a ir sumando... De a, poquito, de a poquito, de a poquito, paso a paso. Sí, paso a paso. Eh, paso, a paso. El próximo fin de semana ya tenemos de vuelta actividad afuera. Eh, tenemos el stand <ríe> sí. ahí en la rural, eh, así que vamos a estar viendo a ver si hacemos alguna radio abierta, eh, vamos a ver cómo... Cómo nos acomodamos también. Exactamente. Bueno, Pali, Javier Forlenza, ¿te suena? No, ni idea. Bueno, es el director nacional del ENACOM, la, el, el Ente Nacional de las Comunicaciones, anda por aquí por Santa Rosa y hoy a las diez y media de la mañana va a hacer una conferencia de prensa para los medios de comunicación para hacerle algunas consultas porque a la tarde va a haber una actividad con funcionarios de, de la Secretaría de Trabajo y también del Ministerio de Conectividad donde van a hacer una exposición con representantes de empresas, de pymes y de cooperativas. Así que van a hablar un poco del futuro de las comunicaciones en la Argentina. Uno estima que lo que pasó ayer con el debate y sobre todo lo que va a pasar dentro de unos días con las elecciones va a ser un tema eh, sumamente este, actual para poder consultar y sobre todo para saber este, las posiciones que tienen desde ese desde ese Ente Nacional de las Comunicaciones. Así que vamos a estar a las diez y media en ese, eh, cubriendo esa, esa actividad y después lo que vaya surgiendo en la calle vamos avisando. Bueno, eh, Mauro, dale, dale, dale. Estamos atentos y atentas acá en, en Kermit. Cualquier novedad más vale al aire para contarla. Como no, Pali. Hasta luego. Bien, nos reencontramos entonces. Mauro Monteiro, nuestro